Seguimos avanzando en la mañana quermesera. Eh, momento de charlar unos minutos con el delegado de la Procuración Penitenciaria Federal, Javier Suazo. Javier, Pablo y Valentina te saludan de Radio Quermes. Buen día. Hola, buen día, Pablo y Valentina. ¿Cómo les va? Bien, bien. bien. Javier, eh, en, hace unos días trascendió que había unos casos de COVID en la U4. Eh, ¿Qué nos podés contar de, de esto? Sí, eh, siete casos hubieron en la U4. Uh -huh. este, por ahora siguen habiendo siete casos este, de contagios este, en dos pabellones de la unidad. La unidad está dividida en doce pabellones y dos de los pabellones este, tuvieron casos. Uh -huh. eh, por ahora, por suerte, hay siete casos nada más. Uh -huh. eh, ayer eh, estuvimos eh, también en conversaciones, había tres casos más este, dudosos y le hicieron el... Hisopado y por suerte dieron negativo. Uh -huh. Está bien. Eh, así que esos son los, los únicos siete que habían trascendido en su momento. Hasta eh, ahora. Continúa así. Hasta y, ahora sí. Está bien. Y hay, hay, sí. hay, me imagino que estará aislado eh, un, también una gran cantidad de personas. Sí, lo que hicieron es, es cortar el, el traslado en los dos pabellones, uh -huh. este, que no vayan a um, visitas, que... que no salgan al patio, al patio sí, sí, que no salgan a trabajo por, uh -huh. porque ahí se mezclan los detenidos. Uh -huh. este, y los chicos que estaban contagiados eh, pasaron a un sector que se llama sector visitas este, y están ahí hasta que concluya la enfermedad. Por uh -huh. ahora están en buenas condiciones, no tienen eh, problemas graves. Ah, bueno, mejor eso. ¿Y se sí. sabe de, de dónde se pueden haber contagiado ¿Se tiene algún indicio? Exactamente, no se sabe, eh, posiblemente haya sido de la visita porque hace un tiempo atrás cuando se eh, mejoró la situación epidemiológica acá en La, en la Pampa, uh -huh. este, se reanudaron tanto las visitas con un protocolo especial, eh, las visitas de los familiares a los detenidos, a la unidad, este, y las salidas transitorias, que son, las salidas transitorias son de, de un, una vez al mes o dos veces al mes eh, en este caso es una vez al mes, a veces dos días, eh, salen a, a sus casas, a sus hogares y vuelven uh -huh. este, aquellos que lo, lo pueden hacer. Eh, posiblemente haya sido desde ahí. No uh -huh. se sabe exactamente, no se puede determinar qué fue lo que contagió, pero ese es un riesgo que se corre en la unidad cuando habilitas o cuando, cuando este, habilitas la, la, la salida o la entrada de gente. Claro. Bueno. Eh, Javier, ¿las visitas siguen permitidas ahora, a pesar de estos casos? Sí, por ahora ah, siguen, por ah, suerte, ah. eh, permitidas. Eh, en, en la 4 específicamente es una hora y media la visita de lunes a viernes. Uh -huh. este, una sola persona, que tiene que ser un familiar directo, eh, con un protocolo, con distanciamiento, este, con barbijo, pero bueno, qué sé yo, es como nos pasa a todos sí, afuera también. Sí. Muchas veces... Eh, creemos que tomamos todos los recaudos y, y, y, y terminamos contagiados, <ríe> es así un poco. Sí, sí, sí. Eh, eh, y recién en febrero se habilitaron las visitas, digo, estuvieron casi un año sin poder recibir visitas. Sí, estuvi sí estuvieron varios meses, no, no un año, pero oh. varios meses, este, por eso se habilitó la posibilidad de las videollamadas Este, para que tengan un contacto con sus familiares o con los juzgados porque en un primer momento cuando estábamos en fase 1 ni siquiera había traslados claro. eh, lo que implementaron para, ahora que se, que se reanudaron un poco los traslados eh, lo que implementaron fue, digamos, cuando llegan a la unidad eh, en el sector ese visitas donde están ahora los, los, los detenidos este, con COVID este, se los dejaba 15 días y después recién pasaban a la unidad o para que no haya contagios de, de sí, claro. afuera hacia adentro. Sí, sí. Porque en realidad los lo detenidos no, no te van a contagiar. Los que podemos contagiar a los detenidos somos los que vamos a la cárcel. Claro, claro. Sí. Tanto el personal penitenciario como nosotros. Entonces eh, lo que, los recaudos que, que se tienen que tomar son de las visitas del personal penitenciario, de nosotros, que, que somos los que podemos llevar el virus adentro de la cárcel. Claro. Bien, y la situación sanitaria eh, que tenía ya la institución pudo resolver... Digamos, la, lo, los contagios, ¿cómo arreglaron esa situación? En, en su momento hubo, hubieron como 50 contagios hace tres meses atrás y lo manejaron con, con salud de la provincia. Uh -huh. este, aislaron a la gente que estaba, eh, que había estado en contacto en un pabellón y en otro pabellón, eh, llevaron a todos aquellos que, que estaban contagiados y lo resolvieron bastante bien uh -huh. este y ahora hicieron lo mismo o sea, nada más que como son menos eh, tuvieron la posibilidad de llevar esta gente que estaba contagiada eh, a, al, al sector visitas y los demás que estuvieron en contacto eh, quedan ahí en el, dentro del pabellón hasta que ver la evolución porque esto no no no, no pueden determinar de un día para el otro o sea, si están contagiados o no. Entonces van haciendo hisopados el mismo personal médico de la unidad y derivando a salud para que determinen si hay contagios o no. Ah. Eh, entonces ese es el procedimiento que se está llevando a cabo actualmente. Eh, Javier, eh, ¿cuál es eh, la situación de la unidad 4 en cuanto a cantidad de detenidos? Eh, ¿Hay hacinamiento o, o, o no? Hoy no hay hacinamiento... Nosotros igualmente estamos en conformidad como procuración, nosotros somos abogados de presos, no, no, no, no somos el servicio penitenciario, sino sí. somos un organismo de control. En su momento, cuando se incorporaron cuchetas en, en, en el pabellón 5 bajo y 6 bajo, eh, presentamos una vez corpus, que fuimos perdiendo <ríe> y ahora está en corte. Eh, hacinamiento, <coughs> nosotros consideramos que eh, de acuerdo a los estándar, a estándares internacionales eh, un detenido no puede estar en un... En, en unas, eh, están dos detenidos en una celda de creo que dos metros y pico que tiene cada celda. Sí. Eso pasa en solamente en dos pabellones, en el 5 bajo y en el 6 bajo. Después están, tienen celdas unicelulares, quiere decir una celda por cada detenido. Mm. En general no, la, la situación de servicio penitenciario federal es mucho mejor a la del servicio penitenciario, los servicios penitenciarios provinciales. Uh -huh. Calculen ustedes que el servicio penitenciario federal tiene 14.000 presos más o menos detenidos y, el, y la provincia de Buenos Aires tiene 60.000 detenidos. Claro. O sea, la realidad es mucho peor, o sea, uh -huh. la idea es que no, no es comparar realidades peores, o sea, sino que mejorar, sí. pero la realidad es mucho peor en, la, en las cárceles provinciales de, de Buenos Aires que, que, que en las federales. ¿no? Bueno, nosotros eh, tenemos un organismo que, que está encima de, de, esa, de esas realidades, por ahí para mejorar ese, ese tipo de situaciones, para plantear, para, para hablar, para vincularse con, tanto con el servicio como, como con los juzgados en caso de que, que existan, eh, no sé, tortura, que exista... Este, hacinamiento, que existan ese tipo de cuestiones. O sea, estamos constantemente planteando eso para, para mejorar. Claro. Eh, acá la provincia no tiene servicio penitenciario propio, eh, pero tiene ahí la Alcaidía que es cada vez que, que, que uno analiza la cantidad de detenidos que tiene, habla de hacinamiento. Sí, hay hacinamiento y uh -huh. lo que pasa es que no depende de nosotros claro. la alcaldía sí. porque es provincial. Nosotros solamente... Este, nos encargamos de, la, de, de los detenidos que son del sistema federal, mm. por, por eso nuestro ámbito de aplicación o, o nuestra competencia no es, no es la alcaldía provincial, mm. o de cualquier detenido que esté eh, eh, federal, que esté en cualquier lugar, eh, tanto gendarmería como prefectura, los chicos que están, las delegaciones que están en el... En, en Misiones o en Chaco, se encargan también de gendarmería, porque hay muchos detenidos y ahí sí hay hacinamiento en, en, en gendarmería o en prefectura. Están ahí mucho tiempo y por ahí pasan a las unidades, pero mientras tanto están hacinados en algún lugar de recóndito de la Argentina, digamos, este... Hay limítrofe entre diferentes países. Ah, acá, cuando. No es, nuestra, sí. no es mi realidad. No, esta, sí, nosotros más vale. No tenemos esa realidad. Nosotros tenemos cuatro cárceles federales acá, que son la 13 de mujeres, la, la, la, 19, la 25 de pico también, y la 30 de, de, de menores. Y, y decir que eh, no, no, no ven hacinamientos ustedes. Eh, Nosotros planteamos la, la cuestión, hacinamiento en general no hay, pero, pero, pero planteamos la cuestión esta de, de los pabellones claro. y la, la judicializamos, digamos, sí. para, no, para nosotros sí es hacinamiento sí. que un detenido tenga que dormir, antes dormían uno solo en una, en una, eh, en una celda y ahora duermen dos. Claro. Una cucheta y duermen dos. En, en un pabellón que había eh, 34 detenidos, ahora hay 78. Y, el doble. Sí. ¿Y, ¿Y esa queja, ese recurso que presentaron está en la Corte actualmente? Sí, está en la Corte, ah. está, está, ha sido apelado y, y lo, lo vamos perdiendo, pero bueno, esa es una lucha este, que tenemos, digamos, que vamos a dar. Digamos, después, después el Poder Judicial determinará si, si nuestro planteo... Eh, hemos tenido fallos en disidencia a favor nuestro, pero no, no, no hemos tenido la mayoría. O sea, nosotros trabajamos... Eh, El trabajo nuestro es, es eh, el, el detenido, nosotros tenemos un 0800, el detenido nos llama desde la, desde, desde la mañana hasta la tarde haciendo reclamos y planteos y después hacemos los reclamos tanto por nota, verbalmente, o vamos a la unidad para, para mejorar las unidades, para o sea, señal, señalar aquellas cuestiones que pueden pegar los derechos humanos, que somos un organismo de derechos humanos. Claro. Eh, Javier, eh, la última que te hago, la pandemia, eh, ¿cómo repercutió en el día a día de los detenidos? Digo, ¿Pudieron desarrollar las actividades eh, de trabajar, estudiar? Eh, ¿cómo, ¿Cómo estuvo eso? Traba trabajando, Están trabajando normalmente, sí. la pandemia repercutió porque no tuvieron acceso a las visitas, mm. Eh, que es una, un factor importante que los familiares vengan a visitar, tener la posibilidad de verlos, de charlar, de, de, de, de, de que les cuenten lo que les pasa. Mm. Se habilitó un sector que siempre, siempre, se, siempre reclamamos más, computadora, eh, de la, la posibilidad de, de, de tener más, con más tiempo de comunicación con, la, con los familiares, eh, porque las videollamadas son, tienen un plazo claro. muchas veces reclaman que, que no alcanzan a hablar lo que quieren hablar. Mm. Pero bueno, esto mejoró este, el sistema. Y obviamente se cortaron en, en un momento los traslados. Entonces muchas veces pasaba que un detenido quedaba libre y no se podía trasladar a su... Pero no era una cuestión del servicio penitenciario, era una sí. cuestión de, de, de, de, de que no se podía circular por la calle. Claro. Entonces... Eh, pasó y eso lo, lo trabajamos con la Secretaría incluso de, de Derechos Humanos de acá de la provincia y, y el Ministerio de, de, de Justicia para que esa gente que andaba dando vuelta por la, por la calle que fueron pocos casos pero existieron este, poder ser de alguna manera trasladados a su, a su hogar o a su, a su lugar de origen porque calcular que si largás una persona que que es de Jujuy, este, acá en Santa Rosa, y no se podía trasladar a Jujuy porque no hay colectivos, sí. por ejemplo, este, de alguna manera había que, que solucionar el problema este, de traslado. Y si, traslada, si, si andaba por la calle lo detenían porque no podían andar por la calle. Eso fue fueron cosas que pasaron nuevas, que no habían pasado nunca, porque esto, este, el virus fue, también no, no, nos, nos sorprendió a todos y tuvimos que ir... Este, buscándole la vuelta a resolver las cosas que, que, que antes no, no... los problemas que antes no teníamos. Claro. Eh, bien, Javier, eh, no sé si querés agregar algo, sino gracias. No, la, la, solamente decirte y llevar tranquilidad a los familiares que de, de la población carcelaria, que de la 4 sobre todo, que uh -huh. la situación por ahora está contenida y que no hay más, más casos que esos siete, uh -huh. este y y se están analizando y sacando muestras, digamos, para determinar si hay algún contagiado más. Nada más, eso. Bueno, que tengas buen día, muchas gracias. Bueno, Javier. buen día, muchas gracias a todos. Bien, Javier Suazo, el delegado de la Procuración Penitenciaria Federal. Siete casos de COVID positivos en la U4 de hace unos días. Bueno, por suerte... ¿Se es... analizan otros tres? Sí.